Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Sudamérica Extremo. No quiero comenzar el programa del día de hoy sin mencionar a gran José Fons y a Roberto o r t e a g a y agradecerles por el espacio brindado para poder difundir Sudamérica Extremo. Para comenzar el programa del día de hoy, vamos a hacer un pequeño giro a lo que venía haciendo Sudamérica Extremo hasta el día de hoy. Vamos a comenzar a difundir un poco más bandas actuales. De d e a t h Metal, de Black Metal, de diferentes géneros tipo d e a t h etcétera, etcétera. Pero ya a partir de hoy no vamos a trabajar con bandas que fueron las pioneras, sino que con ellas realizamos los primeros programas. Y a partir de ahora vamos a empezar a difundir bandas más actuales que nos han enviado material. Y una de las bandas que, que me mandó su material es la banda Gestos Groseros. Gestos Groseros es una banda de Brasil. formados en Garulhos en el año 1998, ciudad de San Pablo, graban su primer demo en el año 2001 y eso les abre las puertas para tocar con la banda Crisium en el año 2003. En el año 2004 graban su, su segunda demo y salen de gira por todo Brasil. Su actual、eh, formación es Indio Bajo,、eh, Bruno Santos Guitarra y Andy Sousa en la batería. Y a continuación les vamos a dejar un tema que se llama Prisoner. Allí pasaba entonces Jesús Groseros, que también forma parte de la Sociedad de las Sombras, que es una logia pro metal que está ubicada actualmente en 15 países de todo el mundo. Y a continuación, nos vamos con una banda de death metal bastante b a s técnica, a n t t e pasando por un lado el lado del progresivo que se llama As the Palace Borg, que también son de Brasil, son de c r i s i u n a y se formaron ya por el año 2000. La banda es Es una, es una banda que hoy por hoy está muy bien vista acá en toda la región de, de Sudamérica.、Eh, ellos grabaron su, su, su primer álbum en, en IMG Studios, producidos por True Metal Records. Ese primer、eh, disco de Ash the Palace Sport contó con el tecladista、ah, Fio, Fabio Laguna, que es un tecladista muy importante y sumamente reconocido dentro de Brasil. La banda pasa por, por diferentes estilos: este, Power Metal, New Metal,、eh, Dead Progresivo y también Heavy Metal. Actualmente está compuesto por Alison García en voz, Diego v i n t a n c o u r t guitarra y también fue el creador del proyecto, a n d r é a Schneider bajo y Gibson Napoli batería. A continuación vamos a d e j a r con el tema All the Evil. Producción de eventos. Contacto al MAS 598 95 786 289. Música Records. Producción de bandas. Contactate al MAS 598 99 416 672. Sala 13. Con método Inspire. Con grabaciones de ensayo y estudio en alta calidad. Teléfono. MAS. 8 -9 -8 -9 -9 -7 -7 Muy bien, y por allí pasaba entonces Astepalas Board, que como le s había comentado anteriormente, están trabajando con el sello de,、eh, True Metal Records. El sello True Metal Records también、eh, forma parte hoy por hoy、eh, de lo que es la presidencia de la Sociedad de las Sombras、eh, de Brasil, trabajando en conjunto con el vicepresidente de la Sociedad de las Sombras de Brasil, que es el líder y baterista de la banda Gestos Groseros. Así que espero que les haya gustado y continuaremos con la próxima banda. De Brasil, nos vamos directamente para Argentina con la banda Blood of Perversion. Blood of Perversion Se formó a finales del año 2015 en la ciudad de Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina, por Bot Holocaustum. En el año 2016 graban su primer demo que se llama Perversa Aniquilación Blasfema. En el año 2017 graban su segundo demo Oscura Devoción. Y en el año 2018 son teloneros de la banda Inquisition de Colombia. En 2019 graban su primer EP Revelación Proclamación. Y en el año 2020 sale una edición. De un video en vivo. Actualmente Blood of Perversion se encuentra en proceso de grabación de su primer disco. Su actual formación es w a t t h o l o c a s t u m Voz y Guitarra, Lord g i b a Leon, Batería y Argon, Bajo. Y a continuación lo vamos a dejar con un tema que se llama Eterno l e v i a t á n Entonces en Argentina con la banda BioDroid、right, que se formaron en el año 2001 con Sergio Bassi en el bajo, Jorge Lenti en la guitarra y Guillermo p e i r ó n en la batería. Hoy por hoy la, la banda cambió este, en, porque en un comienzo se llamaron、eh, Warlock. Y hoy por hoy son Biadroid. Y también ingresó e、eh, bajo Javier, que trabaja junto a Ariel en La Campana del Infierno, que es un programa dedicado al Android Law al norte de Argentina.、Eh, ellos formaron parte de lo que fue los orígenes de la Sociedad de las Sombras en, en Argentina, aunque hoy por hoy ya no pertenecen a, a, a la logia de la Sociedad de las Sombras. Y desde allí vamos a compartir un tema. Este, que espero que a todos ustedes le, les interese. El tema se llama Conclusión.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 La Sociedad de las Sombras, logea pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Desde Argentina, ahora nos vamos directamente para Chile con una banda de black metal que, en lo personal, para mí es una de las mejores bandas de black metal de la actualidad. Hablo de la banda DCRAE, que son oriundos de Rancagua, Chile. Es una banda que tiene más de 19 años de, de carrera y que se formó allá por el año. 2000 bajo el oscuro invierno chileno. La banda significa en latín el día de la ira. En el año 2016 graban su segunda demo que se llamó Orgulloso del p o d e r o s c u r o En el año 2002 también graban un demo que se llama Desde el trono.、Eh, la formación actual es Nocturne d o m i n a r que es el vocalista, Juan Iral, la guitarra, Balafar Formeus, Infernus en el bajo, Alert Arch Lord. En la guitarra y Gulas b e l s e b o en la batería, y desde allí le vamos a compartir el tema de la banda Diez y Brahe que se llama Epifanio. Quedamos un rato más en Chile. A continuación, le voy a presentar la banda Opositor. Es una banda formada en el año 2011 en Viña del Mar, Valparaíso. Opositor es una banda de. trash de las temas hablan de antirreligión anti establecimientos y un poco de, de la realidad tengo conocimiento de que grabaron en el año 2011 una demo que se llamó dominados y en el año 2014 grabaron una demo que se llamó ataraxia a continuación le vamos a, a compartir entonces un tema de, de opositor y el tema se llama siete cráneos de eventos contacto al más 598 95 786 289 música record s producción de bandas contactate al más 598 99 416 672 sala 13 con método in c l e a d con grabaciones de ensayo y estudio en alta calidad t e l e f ó n más 8, 9, 5, 9, 7, 7, 6, 5, y desde Chile, a continuación, nos vamos directamente para Colombia con la banda Dark. Mantra que tienen su debut allá por el año 1999, ellos son de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y se han convertido en una de las bandas más representativas de Black Kennel Death Metal colombiano. Han realizado ya varias giras y presentaciones en diferentes escenarios metaleros en diferentes ciudades de su país, logrando llegar a un escenario internacional. Y se eligen como un proyecto de los más extremos de la región, incluso 20 años después de su formación,、eh, continúan activos. Su formación actual son Alexis Lord d a r k e s s voz y guitarra, Alejandro Olante, en guitarras, Coron Mervyn Quiroga en el bajo coros, y Sandro Ruda en la batería. Y a continuación, le vamos a dejar un tema de la banda Dark Mantra que se llama Ancestral Rites. Seguimos un rato más por Colombia. Ahora vamos con la banda Divisor, que es una banda bogotana de death metal、eh, formada en el año 2004 en la ciudad misma de Bogotá. Por el baterista Ciro Rincón, Andrés Bello en el bajo, Andrés Ramírez en la guitarra líder y Sebastián Díaz en la segunda guitarra, Pablo Rojas en la voz. Divisor busca por medio de sus letras y riffs un death metal clásico enfocados en temas sociales. Y a continuación nos dejaremos un tema de la banda Divisor que se llama Látigo de Terror. Resistencia del Norte, producción y organización de eventos, teléfono más 598-92-429-585. Epitafio Tattoo and Body Piercing, teléfono más 598-95-640-600. Gusano Maldito, grabación, masterización y producción de bandas. La Sociedad de las Sombras, l o g i a pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo, Desde Colombia nos venimos directamente para Uruguay, mi querida tierra natal, d i a m o s con la banda Nerium, banda en la que toco el bajo, formé la banda junto a Alejandro Epifaño en el año 2018. Actualmente la banda acaba de terminar su EP, que se llama The Adelfa, que en breve va a salir por un sello chileno. La banda también está planificando su primer concierto En vivo, en el festival más grande que se realiza en Uruguay llamado Carnival Fest, que se lleva a cabo en p a í s a n d ú En Aerions es una banda que pertenece a la Sociedad de las Sombras. Seguimos trabajando en equipo junto con dicha logia y con su director Michael Sata desde el año 2000, con el cual hemos participado en varios streamings, también hemos participado en entrevistas internacionales. Hemos tenido una muy buena aceptación a nivel. A nivel Eh, sudamericano e internacional. La formación actual de la banda es、eh, Alejandro Epifanio, guitarras, Pablo Magallanes, guitarras,、eh, José p i s a c o en el bajo, Aníbal Beduchaut, en la voz, Ismael Pérez, en la batería. Cabe resaltar también que Ismael Pérez es un baterista、eh, argentino, con lo cual Nerium queda compuesto como una banda de Brutal Death r i o Platense que, que hablan de temáticas que tienen que ver con. Eh, venenos de animales y venenos de las plantas. Y a continuación lo vamos a dejar con un tema de Nerium que se llama Acónito. I'm b o n n a rebuild, i e g o n e i n s i d e slow then into Back t h l open e o r l d He's your e f e d s e and a little more b o l y than this guy Body and my goal is to have the generic I'm not the best one to rest on the beat. Ya que estamos, continuamos un rato más en Uruguay, pero nos vamos para el interior, para el norte, y vamos a mencionar a la banda Vade Mecum, una banda que se formó allá por mediados del año 2007 en la ciudad de, de Paysandú. Es una banda que tiene que ver mucho con el death metal progresivo, y allá por el año 2013 graban una demo que se llamó Síntoma Irreversible.、También Este, eh, grabaron de ese, mismo, de ese mismo título grabaron un videoclip、eh, luego de terminar su demo que fueron producidos por integrantes mismos de, de la banda La banda Bademekun toca en varios eventos con bandas del interior. También toca en Montevideo, en lo que fue la selección de bandas para el Metal Walken. Y también、eh, tiene la posibilidad de tocar en Argentina. La actual formación es Martín Velaz en voz, Díaz Baranca en la guitarra, Valery Roslich en la guitarra, Sergio Cardoso en el bajo y Matías Menta en la batería. A continuación, vamos a presentarle un tema de Bademekun que se llama Zambroño. Mapomet p l a n organización y producción de eventos. Contacto al m á s 598-95-786-289. Música Records, producción de bandas. Contactate al m á s 598-99416-672. Sala 13, con método Inspire. Con grabaciones de ensayo y estudio en alta calidad. Teléfono. m á s 895-977-659. Muy bien, y a continuación nos vamos directamente para Venezuela con Derian. Derian también es una banda que forma parte de la Sociedad de las Sombras. Su manager nos envió su material para difundir aquí en Sudamérica Extremo. Como les decía, Derian es una banda de death metal progresivo procedente de la ciudad de Valencia, Venezuela. Derian fue fundada en el año 2017 por Joel González Guitarra, Miguel Asmat en el b a j o pero recién en el año 2019 tienen su alineación completa que fue con el vocalista Luis gonzález joel González. en la guitarra miguel asmata en el bajo david aguilar en la batería y desde allí la banda se perfila a la culminación de su primer、eh, álbum que se llamó el poder de uno、eh, el disco es publicado en diferentes medios y redes sociales mostrando una gran aceptación y recibiendo críticas muy favorables de los especialistas del medio a continuación nos vamos a dejar con la banda d e r i a n y su homónimo tema llama d e r i a n Y nos quedamos un rato más por venezuela ciudad petrolera con una gran banda que se llama la verno la verno es una excelente banda de death metal clásico nacidos en maracay allá por el año 1992 la banda fue formada por calos r dolorzano en la guitarra carlos de sousa en la batería juan díaz en el bajo y en la voz y luego también consiguen otro guitarrista que se llamó javier rodríguez en el año 1993 graban su demo debut m o d e que se llamó absolución inversa por、bueno, un v a m o s a dejarle un tema de la banda la b e r n o que se llama desafío a la muerte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 La Sociedad de las Sombras, l o g i a pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Muy bien, la banda Alaberno de Venezuela también es una banda que pertenece a la Sociedad de las Sombras y que ya viene trabajando ya、eh, desde hace un tiempo. Y pasamos ahora desde Venezuela para la última banda del, del, del día de hoy. Recuerden a todos ustedes interesados que tienen alguna banda o algún amigo que tiene alguna banda. De enviar su material directamente a、eh, sudaméricaextremo arroba gmail.com. O sea que si t i e n e s algún amigo, si tienes alguna banda que te interese sonar en Sudamérica Extremo, por favor manda tu material a sudaméricaextremo arroba gmail.com. Ahora también nos pueden seguir en Spotify o si quieren puede n agregarnos al Facebook que es Sudamérica Extremo y también nos encuentran en Instagram como Sudamérica Extremo. Muy bien, vamos a la última banda de, del día de hoy. Es una banda. Que sale de todo Sudamérica y de Centroamérica, pero que、eh, al ser una banda de habla hispana y fue la primera banda que me mandó su material para ser difundido en Sudamérica extremo, con muchísimo respeto les presento ahora la banda Uija. Uija es una banda creada en Monzón Huesca, España, durante 1995 tras la ruptura de la banda Levial. Uija es un Considerada de las primeras bandas de black metal español, y aún recuerdo la portada de los Jinetes del Apocalipsis de su disco Reading into the Funeral Paths. Sus actuales componentes son Map en guitarra, Midgard en voz, a l d r o g e bajo, Fulgur batería y Murcielac guitarra. A continuación, vamos a compartir un tema que se llama Estrella Pile, impía. Al final de una nueva entrega de Sudamérica Extremo los esperamos e invitamos a todos ustedes a sintonizar www.sevenrockradio.com y nos vemos el próximo martes a las 23 horas. Desde ya muchísimas gracias y aguante el metal extremo, carajo.